En, las, en estos días se confirmó el, de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Economía la, la, la apertura de la inscripción para un bono para trabajadores y trabajadoras en situación de indigencia que no reciben ningún beneficio, ninguna transferencia monetaria del Estado Nacional que no participan de ningún programa del Estado Nacional, ni reciben pensiones o jubilaciones este, o algún tipo de ingreso ese ese programa le va a permitir recibir 45000 pesos en dos cuotas, este de 22500 pesos en noviembre y diciembre de este año. El programa se va a financiar con la parte del aporte que eh, resultó de la recaudación que resultó de la, del del dólar, del famoso dólar soja de de este programa que le permitió a los exportadores de soja cobrar el dólar a 200 pesos, cuando normalmente lo hubieran cobrado cerca de 150 pesos, de manera tal que, bueno, este, finalmente se, se abrió esta, esta propuesta, que obviamente van a recibir un conjunto menor de la clase trabajadora, este, quienes están en el fondo del fondo de la distribución del ingreso, Pero bueno, este programa que, que muchos sectores afines al gobierno, este, incluida la UTEP, por ejemplo, este la, la toman como propia, como un triunfo, en la práctica en realidad relega a la mayoría de la clase trabajadora a, a, un, a la situación en la que está, que es no recibir nada, seguir pendiente perdiendo ingresos frente a una inflación que está... Que sí, continúa después de 3-4 meses por encima del 6% mensual. Este, y bueno, y recién ahora empieza a discutirse la posibilidad de, tal vez en algún momento, que se, se establezca un plus salarial para trabajadores y trabajadoras del sector privado y eventualmente del sector público. Pero eso es algo, por ahora, indeterminado. De manera tal que nada que este beneficio este que algunos comparan con el ingreso familiar de emergencia de que se implementó en varias oportunidades en la pandemia pero que no tiene nada que ver por la magnitud y por este la amplitud de, de, de, este, de este beneficio eh, eh, bueno nada este beneficio va, va, va a recibir va a ser recibido por un subconjunto muy menor de las clases populares de la argentina al mismo tiempo, el Ministerio de Economía continúa con las negociaciones con las grandes empresas, en particular con las empresas empresas del sector alimenticio y otros sectores importantes en el consumo popular para, bueno, eh, lograr implementar lo que ellos llaman un programa de precios justos que vendría de alguna forma a reemplazar el programa de precios cuidados. Este programa de precios justos tiene el centro de su, de su, de su lógica que las empresas acuerden congelar los precios durante 3 meses y que para lograr esto el precio del producto aparezca impreso en el en el envase, ¿no? Del producto de manera tal que no sea factible de ser este, salteado. Por ahora hay un pequeño número de empresas, entre 6 y 10 empresas que han acordado... Este, ser parte de este programa pero hay una gran cantidad de empresas que todavía no lo han hecho y de todas maneras, bueno, por un lado es difícil creer que un programa de estas características pueda ser pueda tener efectos sustantivos en, en la dinámica inflacionaria en la medida en que no hay sanciones efectivas para las empresas que no cumplan los acuerdos y por otro lado, bueno, porque es un programa que se va a circunscribir a un subconjunto menor de algunos productos en distintas ramas pero que no a, no, no abarca el conjunto el conjunto digamos del, de los productos que las personas, las familias de los sectores populares llegan a, a comprar y obviamente no este tipo de acuerdos no, no llegará en principio a los comercios o a, a los locales comerciales en los barrios populares, porque tampoco va a haber capacidades públicas de control. Finalmente, y en paralelo con estas medidas anteriores, el gobierno este, anunció definitivamente la implementación de un programa de plan de cuotas para la adquisición de electrodomésticos, televisores y otros electrodomésticos, por un lado de cara al mundial y de cara a este fin de año un plan, digamos, de Ahora 30, llamado Ahora 30, que, bueno, permitiría pagar una, un conjunto de productos electrodomésticos en hasta 30 cuotas eh, subsidiadas por el parte del Estado y que, de nuevo, no, no ataca el fondo del problema general, que es que las grandes corporaciones en Argentina en los últimos años se han apropiado de una porción ...sustancial del ingreso creado por el crecimiento económico... ...la recuperación económica después de la pandemia... ...y bueno, y de, al, en paralelo... a la, ...la alta inflación... este ...hace que las negociaciones paritarias siempre queden por detrás... ...recordemos que los sectores populares... ...los trabajadores y trabajadoras... Este, ...vinculados a la actividad económica más informal... ...han perdido entre el 20 y 30% de sus ingresos... ...en los últimos 5 o 6 años... Y estas medidas parecen ser eh, medidas de, a cuentagotas en relación al, al daño que la, la política económica y la dinámica del capitalismo argentino en los últimos años ha, ha tenido. Eh, por otra parte, es importante también eh, marcar que bueno este programa de cuotas para la adquisición de electrodomésticos no toman consideración o no ponen en evidencia la, una cuestión central, es que la mayoría de los electrodomésticos en particular, televisores y otros electrónicos y productos de electrónica, ¿no? de lo que llamaba ahora tecnología que entran en el programa, tienen un porcentaje elevadísimo de componentes importados y en en en, línea, en, la, en el marco de la situación actual donde el Banco Central está supuestamente cuidando entre comillas los dólares acumulados en las últimas semanas. Este programa claramente va a contramano porque implicará si si es si es efectivo implicará el aumento en la demanda de dólares para importar insumos para la producción de estos productos este con insumos importados que entran en en, en, en el marco del programa. De manera tal que ahí, bueno, habrá que ver esto cómo evoluciona en, en las próximas semanas este en, en función de, de esto, ¿no? De la contradicción que sigue existiendo entre la, la, la baja oferta de dólares, la baja capacidad del Banco Central de ofrecer dólares también y la demanda de dólares que la propia economía genera eh, sistemáticamente en la medida en que crece. Por último, en estos en estos mismos momentos se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional para 2023, un presupuesto nacional que pues bueno, lleva adelante el, el programa de ajuste del gasto público acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica una reducción marcada en los gastos del Estado en este nivel de en este nivel, del, en este nivel obviamente también repercuten en los niveles subnacionales, provincias y municipios porque una de las partidas que se recorta fuertemente es la de transferencias de recursos del Estado Nacional a las provincias, pero a la vez, y ahí está bueno, buena parte de la discusión que se va a dar en estas horas, eh, a la vez eh, el presupuesto nacional presentado plantea recortes en áreas sensibles como el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Educación, y otros sectores vinculados a las necesidades populares que bueno, habrá que ver en, en las efectivamente en la discusión en el Parlamento, en este caso en la Cámara de Diputados si estos recortes efectivamente son este, consagrados y luego el proyecto pasa a senadores o hay alguna reconsideración de esta de de estos cambios pero a la luz del, del proyecto aprobado en las comisiones dentro de la cámara de diputados que tiene dictamen de mayoría es probable que veamos un, aprobarse en las próxima mañana en esta, ¿no? en esta madrugada digamos, y en las próximas semanas un presupuesto para el Estado nacional que este, configure un, un ajuste muy significativo, en el gasto público, en particular en sectores muy sensibles de gasto social de inversiones en salud educación este en temáticas vinculadas a la, a la violencia de género y un, pro, un plan de desarrollo digamos orientado a, a promover y a consolidar el programa extractivista de saqueo de nuestras riquezas naturales que bueno, viene siendo impulsado desde hace años en Argentina y que el gobierno del Frente de Todos ha simplemente este, perfeccionado. Veremos entonces qué lo que nos depara este, esta, esta discusión y este debate parlamentario en relación al presupuesto nacional.